Luis, ¿cómo te va? Un gusto Buenos saludarte. ¿Cómo, estás? Dices, ¿Cómo andas? Aquí andamos, che, aquí andamos. Tanto bueno. tiempo, che. Bueno, en serio, ¿eh? Hace rato que no sí. nos veíamos. Bueno, Luis, eh, yo no quiero relacionar lo que vamos a hablar ahora con esto de mal bicho y cosas por el estilo, pero hay algunos malos bichos que quieren insistir con el tema de la planta nuclear aquí en la provincia de Río Negro. Quieren hacer un plebiscito a mediados de mes, a mediados de diciembre, Esto lo dice Iribarren, el intendente de Sierra Grande, tiene cierto apoyo de, del senador Pichito. Ayer se reunió eh, acá en Viedma, los autoconvocados se reunieron en la catedral. Contanos un poquito, ¿cómo, cómo vieron todo esto? Eh, bueno, eh, esto no es nuevo. Nosotros sabíamos que después del 22 de octubre, a pesar de que estuviese la ley aprobada, sabíamos que sí o sí iba a haber como una especie de... De, de, de, de vuelta al tema Impulsado desde Nación uh -huh. ¿Por qué? Porque ¿viste? hay muchos intereses por medio Y por lo tanto ¿viste? Hay que seguir insistiendo, insistiendo, insistiendo Hasta que realmente se logre Lo que ellos quieren ¿no? Que es instalar la planta nuclear Acá en Río Negro Porque hicieron todo un proceso silencioso Sin tener en cuenta al pueblo de Río Negro Y empezaron a hacer estudios Empezaron a hacer Eh, como eh, investigaciones en el lugar y entonces todas esas cosas ¿ves? que se hicieron de espalda a la gente, de espalda al pueblo. Eh, y me parece que estos megaproyectos hay que hacerlo pero hay que hacerlos con el visto bueno de la sociedad, con el visto bueno del pueblo. Uh -huh. Y ellos hicieron todo un proceso de espalda a la gente, ¿no? Sí. Entonces, como no les salió bien porque reaccionó el pueblo río rionegrino, empezando por Viemba, pero que después también se fue extendiendo por el resto de la provincia y, de hecho, ¿eh? según una encuesta que se hizo por ahí, el 80% de la población de Río Negro está en contra de la instalación de una planta nuclear. Y eso es lo que dio paso o lo que le dio pie al gobierno de la provincia de Río Negro a dar marcha atrás, ¿eh? a, a, a presionar incluso o a forzar esa ley que se aprobó en, el, en, el, en la legislatura de Río Negro, ¿no? Uh -huh. Pero bueno... Hay muchos intereses de fondo. Yo creo que Nación, en este sentido, está también muy jugada con ese eh, acuerdo con China y que, por lo tanto, esa planta hay que instalarla en, en, en cualquier lugar y a ellos lo que les interesa es que se instale en este lugar, puesto que ya había habido una inversión, ya se habían hecho unos estudios, ya se había hecho todo un caminito y, por lo tanto, van a seguir insistiendo. Uh -huh. Sierra Grande, eh, para mí, es una pena... ¿Por qué? Porque se está jugando con la necesidad del pueblo, se está jugando con la necesidad de la gente. Yo creo, así te lo digo sinceramente, que tanto Pichetto en todos los años que lleva dentro del campo político y además por, eh, por ese juego eh, de, en primera fila que siempre ha tenido, me parece que se podría haber jugado un poquito mucho más para Sierra Grande en muchos momentos de la historia reciente. Y yo creo que también Iribarren eh, no es la primera vez que está como intendente de esa ciudad, sino que ha estado en otros momentos y yo creo que, que, que les ha faltado la suficiente creatividad y la suficiente iniciativa como para haber ido generando otros eh, caminos eh, como para buscar soluciones a la necesidad de trabajo en Sierra Grande. Entonces, para mí como que esto lo han visto como una especie de... ¿Eh? ...de oportunidad... ...pero no oportunidad para la gente... ...eso muchas veces es lo que se presenta de cara al claro, ¿Eh? ...es decir, esto es... ...porque nosotros pensamos en el pueblo... ...porque nosotros pensamos en la gente... ...porque nosotros pensamos... ...en el bien de Sierra Grande... ...es un poco como el discurso hacia afuera... ...pero yo creo que hay un discurso hacia adentro... ...que muchas veces no se habla, no se dice... ...y es que esto es un negocio... ¿viste? ...y aquí nos vamos a llevar una tajada terrible... ¿viste? ...y aquí vamos a hacer eh, aquí eh, vamos a hacer de las nuestras. Uh -huh. Y bueno, y este es el gran problema, ¿viste? Es decir, como que muchas veces pienso en mi beneficio particular, en llenarme los bolsillos yo, eh, aunque sea a costa del deterioro de la salud medioambiental, aunque sea a costa del deterioro de la salud de las personas, aunque sea a costa de ir generando muerte, de ir generando o de ir rompiendo, ¿Eh? ese futuro para todas las generaciones que están por venir también y que van a habitar esta querida patagonista. Es nuestra, un poco la lógica de este modelo, Luis, ¿no? Es la lógica del, mode del modelo capitalista, del modelo neoliberal, en el que estamos insertos, ¿viste? Es decir, eh, donde muchas veces se pone, se habla progreso progreso, progreso, progreso, porque el progreso, el progreso, pero el progreso... Todos estamos de acuerdo con el progreso, uh -huh. pero no todo progreso vale. Es decir, para mí el progreso auténtico es el progreso que pone a la persona humana como centro ¿eh? y que pone también ¿eh? la creación y que pone también la naturaleza también como algo importante. ¿eh? Es decir, empezamos a ver a la naturaleza como sujeto y que por lo tanto la armonía tiene que darse entre el hombre y la naturaleza y si esa armonía se rompe, Eh, resulta que enferma la naturaleza y enferma el hombre y yo creo que lo que nos está pasando hoy en día uh -huh. como consecuencia de este modelo neoliberal, de este modelo capitalista, de este modelo que está impulsado por los grupos de poder económico a nivel mundial y que solamente piensan en el beneficio, que solamente piensan en el rédito, que solamente piensan en, en acumular a costa de lo que sea, ¿viste? Uh -huh. ya es como una especie de enfermedad. Claro. Es como una especie de adicción, es decir, amontonar por amontonar, ganar por ganar, eh, eh, tener dinero por tener dinero, viste, sin necesidad de tener tanto, ¿viste? pero es como, una, yo, es como una especie de enfermedad. Claro. Es como la persona que es adicta, que te digo yo, al juego, la persona que es adicta eh, al consumo de determinadas sustancias o que adicta al alcohol, bueno, pues también tenemos adictos ¿eh? a la acumulación. Eh, y de eso bueno, los grupos de poder yo pienso que tienen ese tipo de adicción Así es, eh, Luis, ¿la asamblea de ayer tomó alguna medida, alguna resolución para de alguna manera salir a enfrentar esta iniciativa allí en Sierra? Eh, estuvimos viendo un poco también, es eh, decir, fue un momento de libre expresión Y lo que se sí, sí insistió muchísimo, bueno que está, esta medida es una, una medida también ilegal, viste, por lo menos claro, además, lo veíamos, así lo veíamos algunos, ¿no? Es decir, hay, hay un nivel de ilegalidad y que esto esté, poten que esté potenciado también, que te digo ya, está por un propio senador de la, de la nación, uh -huh. viste, eso, eso es súper super, super, super peligroso, ¿viste? Claro, porque decir bueno si ya hay una ley provincial y esa ley provincial eh, se aprobó por mayoría y que ahora te venga un senador de la de, de de la nación, además que representa también a nuestra provincia, eh, pasando por encima de lo que dice la ley, me parece que eso es súper peligroso, ¿viste? Muy, muy peligroso. Eh, eh, esto pone de manifiesto también que para algunos, o que algunos están más allá de, más allá de la ley, ¿viste? Y sí, pareciera que eso, sí, ¿no? Eso, esto, esto, esto es lo peligroso, ¿viste? Lo peligroso uh -huh. y también lo preocupante. ¿Viste? Lo peligroso y lo preocupante, ¿viste? Uh -huh. ¿Viste? Lo lo preocupante, ¿viste? Está... Van eh, a seguir reuniéndose ¿sí, no en la asamblea sobre este tema, imagino Sí, vamos a seguir reuniéndonos eh, De hecho esta tarde nosotros tenemos reunión eh, Porque todos los viernes uh -huh. nos venimos reuniendo Lo que pasa que lo de ayer era una asamblea extraordinaria uh -huh. En primer lugar para ver todo lo que estaba aconteciendo eh, Para manifestar Eh, ...nuestra bronca con toda la con esta situación que se ha ido generando... Sí. ...manifesta también nuestra preocupación con todo lo que se estaba haciendo en Sierra Grande... Uh -huh. ...donde a la gran mayoría de la gente se la tiene cautiva... Uh -huh. eh, ...muchos dependen del trabajo del Estado, dependen de del trabajo que da el municipio... ...puesto que hay mucha necesidad de trabajo y por lo tanto como que se está jugando también con este tema, ¿no? Es decir, va a ser la solución, ¿viste?, para todo Sierra Grande, va a, ser la solu va a haber trabajo para todos, va a haber trabajo... Pero no se habla del otro, ¿viste?, no se habla de lo que hay de fondo. Sí. Eh, no se habla de lo que está ocurriendo, de lo que ocurre realmente uh -huh. con la instalación de una planta, de lo que ocurre luego con el tema... De el tratamiento de los residuos, lo uh -huh. que ocurre cuando esa planta ya deja de funcionar. hay muchísimas cosas. Así que se confirma hoy nuevamente asamblea, cuatro de la tarde, ¿no? Sí, no, no. Hoy hay, en la reunión que tenemos normal, que es asamblea permanente a, la, a las seis de la tarde. A, a las seis, perdón. Sí, a las seis de la tarde vale. nos reunimos aquí en los salones. Uh -huh. eh, lo de ayer sí fue asamblea extraordinaria. ¿Sí? Y bueno, ya estamos muy atentos a lo que vaya ocurriendo en... En Sierra Grande, de hecho, parece ser que el presidente del Consejo Deliberante no iba a asistir a la sesión, ya que la considera ilegal, uh -huh. ¿eh? y entonces me parece que eso es un dato también interesante como para tenerlo bueno. en cuenta, ¿viste? Está bueno, Esto perfecto. Parece, ¿viste? Parece, parece como lo que ocurrió viste estos días, lo que estuvo ocurriendo allí en España con Cataluña. La, Más o menos, ¿viste? Más o menos, bueno. más o menos, ¿viste? Bueno, espero, eh... espero, que, espero que no acaben todos presos, ¿viste? como, sí, sí, <risa> como sí. acabaron allá, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, eh, eh Luis te cambio de tema, porque este fin de semana una, hay una interesante jornada que la convoca el Papa en todo el mundo, la primera jornada mundial por los pobres, de los pobres que se va a sentir también aquí en nuestra ciudad y se han programado actividades, ¿no? Sí, de hecho, el Papa, una vez que, que, que lanzó el año de la misericordia, y que fue un año muy interesante, ¿no?, es decir, como para eh, despertarnos ¿eh? a los creyentes y decirnos, che, che, che, che, que Dios es misericordioso y la misericordia de Dios es amor y la misericordia de Dios es mirada, ¿no?, mirada al otro, reconocimiento del otro, ¿no? Entonces, como el Papa en ese año de la misericordia nos invitaba, En primer lugar, abrirnos a la misericordia del Padre, eh, pero también eh, abrirnos nosotros a la a, a ese encuentro en profundidad con los demás y a esa ayuda, a esa solidaridad con el otro y especialmente con el que más lo necesita. Entonces, como que la jornada, esta jornada que ya el Papa la viene, la, la, la, se anunció desde el año pasado, era la primera jornada mundial de los pobres. No para ensalzar la pobreza, mucho no, claro, cuidado. Claro, claro. Eh, que además el Papa lo dice de forma muy clara, Eh, no se trata de ensalzar la pobreza, se trata de visibilizar la pobreza, mm -hmm. de, eh, de sacar a la luz los distintos rostros que hoy tiene la pobreza en la sociedad en la que nosotros estamos. Y también sacar a la luz que vivimos en una sociedad desigual, que vivimos en una sociedad injusta, que vivimos en una sociedad insolidaria, que vivimos en una sociedad muy individualista, que vivimos en una sociedad eh, demasiado insensible... Y que por lo tanto, por, él, por eso él nos hace la invitación, especialmente eh, a los creyentes, pero también la abre a los hombres de buena voluntad, a los ateos, a a todo el mundo, desde como para que despertemos, para que se vaya eh, eh, potenciando toda una corriente distinta, una corriente de mayor humanidad, una corriente de mayor sensibilidad, una corriente de mayor solidaridad. Es lo que él habla de la, de la, de la cultura del encuentro frente a la cultura del descarte y del derroche que es la que se está dando hoy, ¿no? Uh -huh. Y entonces, bueno, me parece que es interesante. Está buenísimo. ¿eh? Muy es interesante. interesante. Es claramente un discurso antineoliberal, si, si lo pones. Por supuesto, tú lees ¿no? y además lee el mensaje. El mensaje es impresionante, ¿no? Uh -huh. Impresionante. Uh -huh. ¿eh? Eh, Dice, por ejemplo, te, te habla el Papa y dice, conocemos la gran dificultad que surge en el mundo contemporáneo, ¿no?, para identificar de forma clara la pobreza. Sin embargo, nos desafía todos los días con sus muchas caras marcadas por el dolor, la marginación, uh -huh. la opresión, la violencia, la tortura y el encarcelamiento, la guerra, la privación de la libertad y de la dignidad, por la ignorancia y el analfabetismo, por la emergencia sanitaria y la falta de trabajo, el tráfico de personas, la esclavitud, el exilio y la miseria, y por la migración forzada las Dice luego, la, la pobreza tiene el rostro de mujeres, de hombres, de niños explotados por viles intereses, pisoteados por la lógica perversa del poder y el dinero. Qué lista inacabable y cruel nos resulta cuando consideramos la pobreza como fruto de la injusticia social, la miseria moral y la codicia de unos pocos y la indiferencia generalizada. Está buenísimo. la verdad ¿Eh? La idea ¿Eh? de que el problema es... Son dos problemas, la riqueza y la pobreza. Eh, ¿Qué es lo que hay que combatir? ¿La riqueza o la pobreza? ¿no? Por ahí va el tema, me parece, el debate. Sí, sí. Hay ¿Cómo que se combatir mejor la... la riqueza en el mundo, ¿no? Sí, hay que combatir la riqueza precisamente. Combatir la riqueza, pero combatir la riqueza en el sentido de que la riqueza por sí sola no tiene ningún sentido. Claro, ¿no? claro. porque claro. la riqueza es para eh, disfrute de todo, para generar dignidad, para generar una mayor sí, igualdad, claro. eh, para generar menos pobreza. ¿no? Exactamente. Entonces, bueno. yo, creo, yo creo que pone el acento en la llaga, dice como siempre, eh, es decir, eh, un hombre que parte mucho de la realidad eh, y que no se anda con rodeo, mm. yo creo que él piensa y dice lo que piensa y además lo dice con una libertad impresionante, no le importa. Eh, lo que puedan decir, claro. yo creo que es una persona que se juega realmente. ¿Cómo va a ser esa jornada mundial de los pobres aquí en Viedma este fin de semana? Eh, bueno, pues por, por eso te digo que él invita eh, a que en los distintos lugares viste haya distintas, distintas acciones. Nosotros eh, nos planteamos, en primer lugar, bueno, dar a conocer el mensaje del uh -huh. Papa Francisco, que nos parece que es súper interesante, uh -huh. es una joya como sí. todo lo que él saca, sí. y luego la semana del 3 al 19, sí. eh, la gente que quiera puede visitar el albergue, acá en Catedral, uh -huh. el albergue el Buen Samaritano, donde hay personas que se albergan, personas donde están, que están conviviendo, uh -huh. y en Catedral también, durante toda la semana vamos a recibir alimentos no perecederos, eh, para el banco de alimentos, uh -huh. eh, ahí habrá cajas disponibles para eso, luego en la Expoidevi se repartirán volantes sobre esta jornada, informando también uh -huh. de las expresiones de la caridad en la parroquia, Sí. son varias el domingo 19 a las 17 va de una chocolatada con masa adulta aquí en el albergue uh -huh. desde las 17 hasta las 20 vamos a recibir alimentos no perecederos allí en la capilla Virgen Misionera al lado de la cooperativa obrera sí. eh, porque a las die a las 20 horas después de la misa Virgen Misionera vamos a hacer la inauguración la bendición de lo que es la nueva instalación del banco de alimentos, eh, que lo hemos estado construyendo a lo largo de este año eh, porque es un espacio que se necesitaba de acopio y también de trabajo, de reparto de esos alimentos que se van recolectando y que la misma comunidad va ofreciendo, ¿no? Y luego a las 20.30 en Catedral, el domingo que viene, pues habrá celebración en la que tendrán un papel activo los hermanos del albergue. Y dentro de... hemos hecho un folletito que lo vamos a repartir en las comunidades, se va a repartir también la Expoidevi, ¿eh? y bueno, ya ahí aparece con pues, las distintas expresiones Que nosotros tenemos en la, en, la, en la parroquia en estos momentos, desde la Copa de Leche, de la comunidad de San Juan Bautista, no solamente la Copa de Leche, sino también eh, los otros espacios de ayuda a chicos eh, que se está haciendo con la colaboración del hueche, UH, la Fundación uh -huh. de Tanto Futuro, el Fútbol callejero el Grupo Misionero, es decir, hay distintos grupos que allí en la comunidad están trabajando eh, para hacer que eh, la contención de los chicos del bar sea una contención cada día mucho más efectiva y mejor. Y también tiene el banco de ropa y bienes de uso, en la catedral, junto con el grupo eh, de, de narcóticos anónimos, que también existe ¿viste? acá, en la, en la parroquia, que está prestando un servicio interesante a muchas personas que están atravesando eh, por el mundo de, la, de las adicciones o que ya pasaron. Luego tiene la heladera solidaria eh, eh, y el albergue El Buen Samaritano, acá en catedral también. ...luego tiene la panificación... ...que tanto en las comunidades de San Cayetano... ...como en el Loteo Silva... ...en el Loteo Silva hay un grupo de familias... Eh, ...que todos los días, todas las semanas dos veces... ...van haciendo panificación... ...como para sostener también a la familia... ...con ese alimento necesario y esencial... ...el banco de alimentos que también está funcionando ahí en, en, la, en, en la Capilla Virgen Misionera, pero que va a tener una instalación nueva el próximo domingo, el Banco de Calzado, que está funcionando en la Capilla Don Sati, el Banco de Tiempo y servicio que está funcionando en la Capilla San Nicolás, y luego Residencia de Estudiantes mmm, Masculinos, ¿Sí? en el, el, el Centro de la Mucura, Eh, para estudiantes de la línea sur, que eso está funcionando en la Capilla Fátima, junto con una huerta comunitaria que estamos haciendo las instituciones, con la ayuda y la colaboración y el, y el acompañamiento del INTA. ¿Eh? Esto es todo lo que se está haciendo, son, son como todos los rostros. Muchas, muchas, eh, muchas cosas son, en realidad. Sí, hay, hay bastante, sí, lindo, porque viste cada cosa va, va teniendo su propia autonomía, su propia dinámica, claro. entonces eso es lo importante también.